La y la y la la, la y la guadarju, singamusha kataru, la la, trece quien sabe, trece que yo sé, trece los tefelin, doce tribus de Israel, once la de estrella, diez los mandamientos, Nueve meses de la parida, ocho días la circuncisión, siete días de la semana, seis sedarín de Mishnah, cinco libros de la ley, cuatro madres de Israel, Sararib, Kalea y Rajel, tres nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, dos tablas del firmamento. וונו נוסטרו דיו שלו סיילו דיילת ירע לאי לאי לאי לה לה לה גו דרהו סינגה מוסקת הלוללה